La jornada ha empezado a medio gas, tanto en la alta velocidad como en la red de cercanías. El metro en Madrid y Barcelona sí está funcionando. Nuestro primer punto de conexión hasta ahora está en la estación de Atocha en Madrid. ¿Qué tal, Álvaro c a u t e l é n ¿Cómo está la cosa ahí? Hola, Carlos, buenos días. Bueno, pues la foto que te puedo contar a esta hora desde Atocha, desde luego, no tiene nada que ver con la que contábamos, por ejemplo, a las seis. Ya no hay nadie durmiendo en el suelo, las mantas y los restos de comida ya han sido recogidos. Vemos en las pantallas que apenas hay cancelaciones. Están saliendo los trenes de las líneas con servicio, aunque eso sí, alguna con retraso. Y las colas se han reducido de manera notable. Aún así, sigue habiendo viajeros que no saben aún si van a poder coger el tren. Es el caso de José y de Carlos, una pareja que quiere ir a Cádiz. Pues de momento el tren no, ha, bueno, no ha salido, salía a las 7:40 y estamos esperando a que salga. ¿Y os han comunicado si va a salir, si no va a salir?、No. Nada, nada. ¿Y opción B? <risa> no hay otra de momento. No hay otra, s a b é s Esperar. Esperar, ¿no?、Sí. Pues precisamente Cádiz es una de las líneas donde no hay servicio desde Madrid, tampoco trenes hacia Salamanca o La Rioja. Se acaba de reestablecer ahora mismo, por ejemplo, el tren desde Madrid. A Huelva. Andalucía sigue siendo un problema porque hasta ahora no hay ni avante ni media distancia en toda Andalucía. En cuanto al transporte urbano, metro de Barcelona, como decías, funciona al 100%, el de Madrid al 80%, salvo una línea, la 7A. Cercanías, el de Madrid funciona al 50%. Rodalías de Barcelona, que empezó el servicio bien a las 6, ha tenido que suspender por un problema de inestabilidad eléctrica. Se acaba de recuperar el servicio de cercanías en Bilbao y en San Sebastián, pero sigue sin haber cercanías en Alicante, Zaragoza, Cádiz, Sevilla y Málaga. E importante, Carlos. Para los viajeros afectados que nos estén escuchando, recuerden que ya pueden solicitar la devolución del dinero o el cambio sin coste de sus billetes en los canales de venta de Renfe. Y los que no quieran ni cambio ni devolución, pues pueden venir a la estación para que se les ubique en la primera plaza disponible.、Eh, gracias, Álvaro.、Eh, Andalucía es una comunidad autónoma bastante afectada, decíamos. Eh, el 99,5% ha vuelto la luz, sí, pero el 60% de la población de Almería sigue sin luz, por ejemplo, será ese 1% o el 0,5%.、Eh, Dani, eh, más datos que manejemos. Hola Herrera, buenos días. Pues sí, esa es la situación más delicada. Se está viviendo en Almería, dato de última hora del ayuntamiento de Almería, por ejemplo, el 60% de los hogares sin luz y sin agua, ojo, con baja presión, ya que hay que tener en cuenta que el abastecimiento de agua es de desaladoras. En el resto de Andalucía todavía hay algunos hogares y comercios sin. Luz, aunque en la mayoría de los casos se ha restablecido. Eso sí, en muchos casos y en muchos domicilios han pasado la noche sin luz y solo la han recuperado a primera hora de la mañana. En cuanto al transporte ferroviario, no hay circulación de cercanías en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. Tampoco circulan, nos lo contaba Álvaro Coteren ahora, los Avant y los Media Distancia. Y en cuanto a la alta velocidad, información de última hora de Renfe, circulan los trenes desde Madrid a Andalucía, pero todavía no salen los trenes en sentido contrario de Andalucía a Madrid, ya que hay dos trenes todavía parados. En Villanueva de Córdoba y en el cambiador de Alcolea, también en la provincia de Córdoba. En fin, Herrera amanece en Andalucía bajo la declaración de emergencia nacional y con los colegios abiertos, pero sin actividad l e c t i v a Eso es.、Eh, y en, por Santa Justa estaba Alberto Herrera. Alberto, ¿qué tal? ¿Sigues por ahí? Eh, ¿Qué tal, Carlos? No, me he movido de Santa Justa porque había poca información que nos proporcionasen y muchos de, de los、eh, viajeros estaban viniendo a la estación de Plaza de Armas. Sabes que hay dos estaciones de. Autobús en Sevilla, yo me encuentro en Plaza de Armas.、Eh, es una estación que funciona con cierta normalidad a e s t a h o r a de la mañana, hay matices.、Eh. Esperaba muchas más personas, pero me he encontrado menos de un día habitual, no llegaban un centenar en los mostradores. Eso sí, algunos intranquilos porque, claro, vienen del aeropuerto, de la estación de tren, buscando conexiones que son casi imposibles, desviándose más de dos horas para poder conectar con un punto que les lleve a destino, sin saber muy bien el estado de las carreteras en las que. A, va a haber seguros retenciones, por lo menos en Sevilla. Me lo acabo de contar、eh, una conductora de, de la línea provincial, de la línea metropolitana, que ha estado parada una hora a la entrada de Sevilla, por lo que habrá retrasos s e g u r o para los conductores, muchos de ellos que ya van al trabajo. Pero mira, veo Sevilla, Cáceres, Salamanca, Córdoba, Granada, Málaga, Murcia, Valencia, Santiago de Compostela, Barcelona, Faro, Lisboa. Pero ojo con las plazas, ¿eh? Eh, aunque haya poca gente, hay muchos que ya han podido comprar el billete por internet, las líneas funcionan mejor y es que no salen muchos en función del destino. Mira, Santiago de Compostela, por ejemplo, sale uno a las 7 de la tarde que llega a las 9 de la mañana y ya no hay billetes. Hay contrasbordos, dos, tres trasbordos, pero claro, tardas un día en llegar. A otros destinos como Barcelona sí hay, el que sale a las 11, por ejemplo, está completo, pero después hay otros seis. Córdoba tiene todo vendido hasta las 3 de la tarde, pero hay billetes y hay cierta tranquilidad. Aquí en Sevilla hay menos líos que. Otros días por la calle me he podido mover desde las 5 de la mañana con tranquilidad. Hay semáforos que todavía no funcionan. Es cierto que a esta hora ya se empieza a complicar, pero es que en Sevilla hay barrios sin luz todavía, como la zona final de la Palmera, Reina Mercedes. Recibo、sí, mensajes. El Cerro del el... Águila, he estado sin luz. Sí, sí, sin sí. Poco, Al, sí, algunas calles de Eliópolis. Eliópolis que está cerca del Virgen del Rocío. Me he pasado por el hospital. También todo bajo control, poca gente en emergencias. Se nota el civismo y el ejemplo que estamos dando como, como sociedad. Y, y me he encontrado con un caballero. Cuéntame, me, me, ¿me querías decir algo? No, no, no, dímelo del caballero. No, que me he encontrado con un caballero que ha pasado la noche junto a Alberta, su mujer, porque tenía programada una operación maxilofacial. Y、eh, me contaba el buen trato y el servicio del Virgen del Rocío. Sí, lo cual no es novedad. Es, efectivamente, s e Luis de Rocío、Correcto. es un、Correcto. lugar ejemplar en muchas cosas.、Correcto. Bueno, de, de, tengo unos segundos para que Marta Ruiz me dé, si lo tiene, el dato adelantado del IPC de abril. ¿Qué tal,、marca. Herrera? ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo tenemos, lo tenemos. La inflación general baja una décima, 2,2%. Se nota ese t abratamiento a de carburantes y electricidad. Así que el coste de la vida se ralentiza un poquito en esa subida, pero ojo, porque el INE ya avanza a un repunte de la inflación subyacente, 2,4%. Son cuatro décimas más que en el mes de marzo. ¿Y qué es lo que se nota aquí? Pues claramente el efecto de la Semana Santa. Ahí se notan los servicios, hoteles, restaurantes. Todo ha comenzado a encarecerse ya en ese sentido, Herrera, y más que lo va a hacer de cara a. Verano. Bueno, y en Cataluña el servicio de, de rodalíes, o sea, cercanías, creo que no funciona. Yolanda Canales, buenos días. Buenos días, sí, está suspendido. Se han dado cuenta o se han comprobado durante los primeros servicios que no se podía garantizar la seguridad, que los trenes podían quedar parados en cualquier momento y se ha decidido parar el servicio y no hay previsión de cuándo se podrá restablecer. Sí que funciona con normalidad el metro de Barcelona, también ferrocarriles de la Generalitat. Y por cierto, hay unas mil personas que esperan en Sanz para coger un AVE hacia Madrid, que funciona, pero eso sí, con algunos retrasos. Bueno, y ahora permítanme la información local. Herrera Incope. La mañana. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorros, e ofrece la información de Madrid. Muy、buenos días. En Madrid tenemos 12 grados y cielo parcialmente nuboso. Hoy vamos a tener algunas nubes altas y temperaturas también altas, con 24 grados de máxima y 12 de mínima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, a complicaciones: en la salida por la 3 en Rivas, en ambos sentidos, en la 42 en Getafe, en la entrada por la 4 en Pinto, por la 5 en Alcorcón y Campamento, en la M40 en Carabanchel, sentido a 4, en la Fortuna, sentido a 6, en la M50 en m a j a d a Honda, sentido a 5, en Boadío del Monte, sentido a 6. De igual modo, la DGT advierte de que no. Todas las cámaras están operativas, con lo que no se puede saber la situación real del tráfico. Hoy no hay servicio de parquímetro. Y Metro ha comenzado a prestar servicio al 80% en todas sus líneas, salvo en las 7A. Lo hacía a las 8 de la mañana. Cercanías, los trenes funcionan al 50%. Escuchas, Herrera en Cope. Herrera Incope. Estar informado. El sexto sentido queda abierto con José Antonio Zarzalejo. Buenos días. Buenos días, Carlos.、Eh, la caída a cero del suministro eléctrico、eh, ha sido una catástrofe sin paliativos, pero tiene muchas y pésimas derivadas. ¿Cuáles crees que son? Pues la primera. La primera consideración, Carlos, es que e nuestro n país se proyectó ayer una inquietante sensación de vulnerabilidad estratégica. Perder en cinco segundos el 60% del suministro sin que todavía en este momento se haya recuperado íntegramente es catastrófico. Cuando, como ayer comentamos tú y yo en este espacio, la autonomía y suficiencia energéticas forman parte de la seguridad y la defensa nacionales en un momento geoestratégico crucial. Más todavía, Si el presidente del gobierno, a las 18 horas, a las 6, 5 horas y media después del apagón, que se produjo a las 12 y media, y de nuevo casi a las 11 de la noche, ofreció dos versiones bien diferentes. En la primera afirmó altivo que el suministro volvería textual pronto. Y en la segunda, cinco horas después, tuvo que reconocer CARI acontecido que no se había recuperado el 50% del mismo. En ambas comparecencias dijo no poder explicar las causas de lo sucedido. Es decir, que ni de la reunión con la red eléctrica española ni de la extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional con presencia de la directora del CNI. Pudo trasladar el presidente la aproximación a las causas del desastre. Ninguna hipótesis, además, alivia la sensación de precariedad que ayer vivimos. Si respondiera a una agresión, mal. Y mal también si se debió a un fallo técnico de carácter sistémico, como parece. Hoy, con el rey presidiendo en la Moncloa una nueva sesión del Consejo de Seguridad Nacional, es imprescindible que se transmita certidumbre y se actúe con transparencia. Sería insoportable. Que en unas horas, pocas ya, no se conociera cabalmente el porqué de este desastre y además se exigiesen responsabilidades. Claro, porque Al margen de las causas de lo sucedido, también falló la comunicación gubernamental. Completamente. No tenemos datos suficientes aún para valorar la gestión técnica de la crisis. Pero sí se puede afirmar, sin embargo, que la comunicación gubernamental fue penosa. Ante unas circunstancias como las de ayer, lo esencial era conocer los datos técnicos, las previsiones de recuperación del suministro, el detalle sobre los servicios afectados, las medidas de emergencia para los colectivos que lo han sufrido de manera especial, por ejemplo, los viajeros en ferrocarril. O sea, fue precisa y no se celebró la comparecencia pública de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, de su secretario de Estado de Energía y de los ministros de Interior y de Transportes. Todos ellos brillaron ayer por su ausencia. Bueno, y queda en situación delicada Red Eléctrica Española. Bueno, es que Red Eléctrica Española es la empresa responsable de la operación y gestión de la red de transporte de electricidad en alta tensión. En baja son otras compañías. Y le corresponde garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico. Su primer accionista, con el 20% del capital, es la Sociedad Española de Participaciones Industriales, es decir, la SEPI. Red Eléctrica la preside desde el año 20 la exministra socialista de Vivienda en el,、so、en el gobierno de Zapatero, Beatriz Corredor. La SEPI está adscrita al Ministerio de Hacienda, cuya titular es María Jesús Montero. A efectos de evaluación de daños y posibles indemnizaciones, debe intervenir. El Ministerio de Economía, del que depende la Dirección General de Seguros, es responsabilidad de estos ministerios la elaboración de una auditoría de las causas de la caída a cero del suministro eléctrico, de los daños y perjuicios causados, y al mismo tiempo resulta imprescindible una comisión parlamentaria que indague sobre lo sucedido. La fiabilidad del Gobierno también cayó ayer a cero. Fue un apagón eléctrico, pero fue también político. Que no se remedia con la presidencia del Rey en la Moncloa del Consejo de Seguridad Nacional, que debería reunirse en la Zarzuela, sede de la Jefatura del Estado, como hizo el pasado día 24 de abril y como es habitual. Apuntado queda el dato, Carlos, y no es un dato intrascendente. José Antonio Zarzalejos, hasta mañana. Hasta mañana, gracias, Carlos. Bueno, Julián q u i r o z y Ana Martín. Y Alejandro Roquejo. El, el día dio para lo que dio, pero fíjate, seguramente esta mañana estaríamos hablando de la imputación del hermano, bueno, de, de,、eh, de algo más que la imputación del hermano de Sánchez、eh, por la plaza del.、Eh, esa plaza de trabajo que él sabía dónde estaba, en Badajoz, por parte de la diputación de Badajoz, y que hace sospechar a quien investiga al、eh, a la juez. De que se produjo algún tipo de delito. A mí, de hecho, me pilló leyendo el auto, el apagón. <risa> o sea que、eh, me, lo, me lo tengo bien estudiado. Sí, son 71 folios de, de auto de procesamiento, que para que la gente lo entienda, es el paso previo a sentarle en el banquillo de los acusados. ...si la audiencia provincial no lo impide y no parece que lo vaya a impedir, porque al menos en este caso. Eh, ha sido una investigación en la que la Audiencia Provincial ha ido avalando todos los pasos que ha dado la jueza, y es un caso que ha evolucionado mucho desde el principio, porque no sé si os acordáis que en su momento se hablaba de un posible enriquecimiento ilícito,、eh, en un principio se ponía el acento en、eh, una cuestión de pago de impuestos en función de dónde residía el hermano del presidente del Gobierno, pero al final se ha quedado, se ha c i r c u n s c r i t o sea, se ha limitado a la cuestión de la plaza. Ojo, y no solo la creación de la plaza, no solo la adjudicación de la plaza posteriormente al hermano de Pedro Sánchez, sino cómo a lo largo de los años fueron adaptándole la plaza a sus necesidades personales. Al menos eso dice la jueza. Es decir, cómo fueron vaciándole de contenido las funciones para las que presuntamente había sido、eh, nombrado. Para que se pudiese centrar en lo que más le interesaba, que era su proyecto de la ópera. Y no solamente eso, sino que además le ficharon a personas de su confianza con las que ya estaba colaborando de manera extraoficial. Una de ellas venía de、eh, ser asesor en Moncloa.、Eh, también por canales, por así decirlo, poco claros. Es decir, que hay correos en la causa en los que、eh, se da a entender que también sabían que ese fichaje. Se estaba haciendo y además no se había presentado a nadie más a esa plaza. Fíjate, hay una frase, Carlos, en el auto que a mí me ha llamado、eh, poderosamente la atención. La jueza dice: es fundamental la prueba indicaria, i ya que son delitos de despacho. Es decir, lo que está explicando la jueza es: oigan, no tenemos. La pistola humeante, por así decirlo.、Eh, después de toda esta investigación, no sabemos con certeza、eh, señalar la persona a la que se le ocurrió crear la plaza y a partir de ahí ligar el, el interés que tenía ese cargo político que ideó crear la plaza. Pero,、eh, son delitos de despacho y por lo tanto generalmente son conversaciones que se hacen a puerta cerrada sin que quede rastro. A pesar de ello, los correos intervenidos en la causa ofrecen mucha información, que según dice la magistrada es la punta del iceberg. Al final, una investigación es una concatenación de indicios. Yo te puedo decir que a lo largo de los 71 folios hay decenas de indicios. c u a n d o terminas de leer el auto,、eh, como mínimo, como mínimo, consideras que esto debe ser sometido a la consideración de un tribunal. Bueno, pues. Y, y hay que recordar que, que por, por completar, que no solo es el hermano de Pedro Sánchez, es nada menos que el líder del PSOE extremeño, que como presidente de la Diputación、eh, es el último responsable político y administrativo. Y un enlace、eh, entre ambos que trabajaba nada menos que en la Moncloa, en el, en el recinto presidencial de la Moncloa. Con lo cual. Eh, eh, son tres actores directamente conectados con el presidente del gobierno por, por familiaridad o por, por vinculación política o directamente laboral, en el caso del, del asesor. ¿no? Eh, es, es algo de lo que Pedro Sánchez difícilmente puede quitárselo de encima en términos personales y políticos. Hay, un no, hay, incluso... hay además una frase、eh... en el auto en la que habla de que el hermano hizo la entrevista para simular la legalidad. Eh, yo creo que esto es lo que parece desde el principio, un puesto fabricado a medida del hermano de Sánchez, por mucho que diga el PSOE que entonces、eh, el ahora presidente del gobierno era poco menos que un don nadie, que es lo que es todo、eh, el hilo argumental que han venido utilizando. Se está hablando de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y como decimos, hay, hay tres cargos. Eh, públicos, No solo el presidente de la Diputación, sino también la diputada de Cultura y la directora del, del área de Cultura. Sí, que se está diciendo eso de las fechas, Ana. Está bien que lo apuntes, porque efectivamente cuando se crea la plaza, cuando se decide crear la plaza, es octubre del 16, unos días después de que Pedro Sánchez presente su dimisión, después de ese, esa crisis interna que le lleva a salirse del, del partido. Pero、eh, igual que vale eso. Para,、eh, argumentar que no era un trato de favor, también vale decir que el momento en el que se decide la plaza va a ser para este caballero es apenas unos días después de que Pedro Sánchez le gane las primarias a Susana Díaz y vuelva a recuperar el poder en el partido. Hay, de hecho, un testimonio en el auto aparece reflejado, es uno de los testimonios prestados en sede judicial el pasado viernes, o sea, es muy reciente, es Ricardo Cabezas, actual diputado de Cultura. Ex candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Badajoz, que según le dijo a la magistrada, él supo de la actividad profesional musical de l h e r m a n o de Pedro Sánchez, porque se lo dijo el propio Pedro Sánchez en un mitin en Badajoz,、eh, y que lo ubicó en el tiempo en el que Pedro Sánchez estaba tratando de recuperar el poder en el partido. Es decir, que, bueno, pues, pues si jugamos a situarlo en fechas, entonces、eh, habrá que contarlo todo, claro. Claro,、eh, a ver, Antonio Naranjo.、Eh, sí. Lo que pasa es que aquí, el que acarrea esto, Pedro Sánchez, siempre puede decir: Oiga, a mí no me digan nada. e s o es un problema del presidente de la Diputación de Badajoz, que es al que van a emplumar, si tienen que emplumar a alguien. Claro, lo que pasa es que le ocurre un poco como con su esposa. Si le damos la vuelta al razonamiento, ¿a alguien se le ocurre una razón que no sea la de parentesco con el presidente del gobierno para que la Universidad Complutense o la Diputación de Badajoz busque. A Begoña Gómez o a David Sánchez? Claro, la respuesta es muy clara, no. Entonces, yo creo que las responsabilidades políticas son muy evidentes y más en una persona que elevó el listón de exigencias de probidad y, y de ética hasta unos niveles lo suficientemente exigentes como para justificar que tras perder las elecciones p u s i e r a mociones de censura apelando al comportamiento y a la ejemplaridad. ¿no? Entonces, yo creo que al margen ya de lo penal, lo político está más que sentenciado y todo el mundo sabe que su mujer y que su hermano prosperaron gracias a que él era el... ...el Presidente y por tanto cómplice político por acción o por omisión. Carlos, luego otra cosa, ¿me dejas un segundo? Sí, sí, sí. sí, sí.、Eh, una de las estrategias dialécticas y de relato que, que desplegó el Partido Socialista y el Gobierno es señalar a los ultras. Es decir, no, esto es una cosa de ultras, no, esto es una cuestión de extrema derecha. ¿no? El único delito del hermano de Pedro Sánchez es ser hermano de Pedro Sánchez y está siendo perseguido por movimientos ultras. Bueno, convendría recordar que en este caso es una investigación. Que se ha seguido con informes de la Guardia Civil. No sé si os acordáis aquello de hay que hacer caso a los informes de la UCO. Bueno, pues es la UCO la que ha investigado este caso y que le ha servido de herramienta a una magistrada que es Beatriz v i e t m a para en diez meses hacer una investigación que ha sido avalada por la Audiencia Provincial de Badajoz. Es decir, a eso hay que añadirle otros tres jueces que también estaban de acuerdo con sus decisiones. Y en este caso, además, una fiscalía que no ha pedido el archivo de la causa. La fiscalía ha presentado recurso ante algunas decisiones concretas de la magistrada, pero la fiscalía. Ya veremos qué hace con este auto de procesamiento, si lo recurre o no, pero al menos de momento no es una fiscalía que se oponga a la investigación. Además de eso, hay que recordar que en el año 2017. Fue el propio Podemos el que, cuando se conoce que se ha creado esta plaza y que le está ocupando el hermano de Pedro Sánchez, hace una rueda de prensa en la que ya denuncia al Partido Socialista como una agencia de colocación de amiguetes. Estamos hablando de Podemos Extremadura. No parece que sea precisamente el perfil de un ultra de extrema derecha. De hecho, su máximo responsable, Álvaro Jaén, ha tenido que declarar como testigo en el marco de esta causa para explicar lo que sabía en ese momento cuando dio esa rueda de prensa. Yo pude hablar con él por teléfono y a mí personalmente me dijo: muchas de las cosas que estamos conociendo ahora en la investigación. Ya nos parecían raras a nosotros hace siete años. Es decir, bueno, creo que todos estos、eh, elementos hacen poner como mínimo o atorgar un poco de contexto a ese relato que está estableciendo el Gobierno de que esto es una cuestión de un contubernio ultra derechista que ha sentado va a sentar en el banquillo al hermano de Pedro Sánchez. Pero es que además, a dejando de dejarme, q u e d o un detalle de la propia investigación que es conocido, pero viene bien recalcar porque hay tantos, es que lo, lo que decanta la elección. Del hermano de, de Pedro Sánchez para la plaza, que además se crea ad hoc, se mejora ad hoc para él cuando su hermano ya es secretario general del Partido Socialista, es una entrevista personal subjetiva, absolutamente subjetiva, que realiza una diputada del Partido Socialista. Es decir, que, que, que le eligen o maquillan su elección con un argumento absolutamente arbitrario y subjetivo, que es la decisión, la decisión personal de un miembro del partido. Político al que pertenece ella y que tiene por jefe al hermano del elegido. Es que、eh, sí, los dos candidatos、claro. y aspirantes a la plaza decían lo mismo. Es decir, lo que era objetivable, pues seguramente no era el mejor o por lo menos no estaba tan claro. Lo que era subjetivo lo decantan personas del Partido Socialista de manera totalmente personal. Claro, hasta el punto que cuando vimos el vídeo de la comparecencia ante el juez, el primero, la primera comparecencia de David Sánchez ante la jueza, Ya nos dimos cuenta que era una persona que desconocía profundamente hasta los elementos más elementales de su trabajo, de su responsabilidad y de su,、eh, y de su función laboral. Es decir, sencillamente una persona que ni siquiera había tenido, digamos, la astucia de prepararse、eh, la cuestión a posteriori, ¿no? Para comparecer ante la jueza. No sabía qué eran sus funciones, no podía aclarar cuándo iba o no iba a Badajoz, no tenía constancia de dónde estaba la oficina, en quiénes trabajaban allí, con quién se relacionaban. Era una persona. Que no sé, cualquiera de nosotros podríamos haber dicho aproximadamente lo mismo que él, o poco, o poco menos que él, en relación nada menos que a su puesto de trabajo, un puesto de directivo en la diputación.、Eh, aquí lo que ocurre es que en algún momento Pedro Sánchez pues, tendrá que hablar de este asunto. No podrá decir una vez que hemos,、eh, hay un auto de procesamiento,、eh, Pedro Sánchez tendrá que pronunciar. Que tendrá que pronunciarse directamente y personalmente en algunos términos relacionados con el caso que afecta a su hermano y nada menos que al, al líder de los socialistas extremeños, e n términos p o l í t i c o s quien ha decidido ficharlo. No solo fue fraudulenta la creación de la plaza, es que recordemos que cuando、eh, saltó el caso le improvisaron un despacho. Publicó las fotografías alejando de, de Trambas Aguas en el debate. Es que、eh, llevaron por la calle una mesa para que pudiera tener un despacho para que justificara. q u Estaba e trabajando cuando en realidad vivía en Portugal. <risa> que golfos. <risa> o en Madrid, que no está claro dónde vivía. Anda de g o l f s í y... <risa> exacto, exacto. O en Madrid. <risa> bueno, chicos, que me voy alegrando de saludaros. Hasta la próxima. Tenéis un buen, buen día. Adiós. Buenos días. Buen día. Y que no cortéis la luz.、Eh, ahora, Sony 24, y enseguida estamos con Río v i d e a Carlos Herrera en x a a r r o b herrera en cope en nuestro Facebook Herrera en cope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314. Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic. t i r i t i r i r i r A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés e inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con línea directa. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Las ofertas solo tres días duran eso. Solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, atún al corte por solo 15,95 euros el kilo. Entienda, w e b y a p p Oferta solo tres días en frescos. Cada martes y viernes en s u p e r c o r h i p e r c o r y Supermercado el Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.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 Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-754037. ¿Seguro que se lo dan a Bellido? No creo. Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido. ¿Ves? Perdón, Berlingo Jumpy Jumper. La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario. Citroën. Consulta Citroën.es.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 A ver esa foto, d e c i r patata. ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. ¡Claro! ¡Para! Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Hola, a t e has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa.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 Herrera Incope. Estar informado. Hola, mi amor. Yo soy u lavo. q u e o tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor. Soy yo tu lavo. Esta sería la crónica de un madrileño a dos vela. s、eh, uh, Un día en una vida sin luz, Javier Riollo. Buenos días. <risa> buenos días. Fíjate, no ha sido la primera. Pero la tengo muy cercana, muy reciente, y menos mal que me puedo reír. ¿Por qué suena la orquesta Mondragón y, y el lobo, Caprucita Feroz? Pues porque, porque a veces dicen que viene el lobo y viene el lobo, no te lo crees, hay quien no está preparado, y de repente llega el lobo y te pilla. Pero es que además, yo ayer tenía mi día pues bastante bien organizado, ¿no? Iba a dar una charla en Alcalá con Luis Alberto Cuenca, bueno, la iba a dar Luis Alberto Cuenca, yo le i b a. A empujar un poquito en algunas cosas sobre el poeta Cervantes. Y, y luego estaba preparando mi historia contigo, que era distinta a la que voy a contar hoy. Y bueno, y todo esto, pues、eh, de repente dicen: no, no, que se ha ido la luz. Yo estaba en casa tranquilamente con la luz maravillosa que hay, sin darle mucha importancia. Se fue a la radio, busqué el transistor, no tenía transistor, no tenía pilas, y bueno, pues ya compraré. Vale. Creí que la cosa iba a ser para unas horitas, como casi todo el mundo, ¿no? Me tiré a la calle con tiempo para ir a buscar a Luis Alberto de Cuenca. Le dije, baja por si acaso no os vienen a buscar. Me llamó el taxista que venía del Cala y dijo, vamos, ni lo soñéis, aquí no se puede n mover. esto es m á s serio. Él vive cerca de la Castellana y vi las riadas de gente, bueno, pues todavía un poco desconcertados, todavía no muy cabreados. Hablo de las cuatro de la tarde, cuatro y pico. Como llevaba tiempo, me senté en la Traza e r del Gijón, la gente se sentaba, estaba a tope. c l a r solamente con comidas frías, con copas. Yo, al cabo de dos aguas con dar, ya me cansé, me pedí una copa, 18 euros, lo digo, por si acaso alguno me、bueno, avisarle. <risa> en fin, vaya. En fin, vaya. Eh, eh, ¿Sabes? <risa> <risa> digo, bueno, pero esto qué es? Bueno, y claro, ¿qué pasa? No tenía cash.、Eh, menos mal que estaba montando la librería. Del libro de la feria del libro de ocasión enfrente, y tenía un librero amigo que me dejó dinero, pero claro, con las copas y tal y cual, se me fue. Y, y, y, y entonces ya dije a Luis, Antonio,、eh, a Luis Alberto eh, eh, de Cuenca: Bueno, perdóname por haberte hecho bajar. Y dice: Sí, son trece pisos los que he bajado. Sí, sí, Tengo setenta y tantos、sí. años. No hago mucha gimnasia. ¿sabes? Y le dije, jo, pues mira, ¿sabes lo que me pasa、es、más? Que no tengo dinero. Y es que estoy solo en casa, no sé a quién llamar, porque a los vecinos pegarles un grito desde abajo. Y me dice, bueno, espérate, desde el piso 13 me mandó con unas pinzas unos euros que me salvaron el día. Y bueno, pues ahora pillo el transistor. Fui al, a p o r el transistor, no había transistores. ¿Y qué oía uno? Pues los rumores. Y sí que había un, un amigo en un bar oscuro que me llama. Me invito a un vino y me dicen, bueno, ya sabes lo que se dice. Lo dicen los de Portugal. Y yo me acordé, echándonos la culpa, digo, joder, me acordé de un refrán portugués que, que ya conoces, que dice: que dice España, ni buen viento, ni buen casamiento. <risa> digo, vaya, pues al final el refrán va a tener razón, porque buen viento no les hemos mandado. Y buen casamiento, yo, yo asistí a la petición de mano. De Sánchez con Antonio Costa y no funcionó. Aquí el matrimonio,、uh -huh. te aseguro, que no funcionaba. Pero no tenía ¿Qué? nada que ver, Antonio Costa. Nada. Y se era, demostró luego. Era, era uno era socialista y el otro era otra cosa.、Ah. El de aquí era otra cosa, que no sabemos qué es, no sé cómo definirlo. Tengo algunas palabras, pero no me a p e t e c e decirlas ahora porque、eh. quiero poner un poco de sonrisa a pesar de todo, de esa noche que no、Cuando、tenía luz, pero gane, un,、eh, una noche blanca. Latan tus ojos. Ahora, como decía mi Marijosé,、eh, otra vez、eh, la radio. Fue Marijosé el día de los transistores. Sí, sí, sí. cada、ah. vez que pasa algo importante, Herrera, pues es el día del transistor. Ocurrió en un montón de lugares, vecinos echados a la calle, alrededor de una radio a pilas, por ejemplo, en una esquina de Barcelona. i n s t a n t e s después,、eh, la empresa e Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el ejecutivo. Tal y como mandata el plan vigente sobre eh, riesgos eh, del sistema eléctrico. Parecía una de esas escenas de película argentina, de esas que acaban bien, ¿sabes? Así que yo no sé si la radio está demostrando, bueno, es una pregunta retórica que hago. Que es el medio por excelencia y que cuando pasan estas cosas、mm. es la que está ahí, es la que va marcando la、no. vida de las personas y sobre todo la información, ¿verdad? Pues, pues、eh, Río, yo estaba sí, en casa、eh, sin radio, ¿no? Claro, fíjate, yo、Anda、tengo que... varias radios. No, pero es que es increíble, porque como no usas nunca la radio、eh, sin. sin o sea, la usas eléctricamente, igual que soy un pringao que tengo. La cocina, como no se debe tener. Uy, e n en fin. Tú、uy. tienes un váter que diría Le Herrera. Sí, sí. Sí, váter, exactamente. No, un váter. Un váter que, que hoy te he oído y digo, pero ¿cómo soy tan pringado? Bueno, pues no solo no tenía radio, sino que.、No、te, bueno, tenía radio, pero no tenía pilas para ponerlas en pilas. Fui a buscar radio, no encontré radio porque ya se habían agotado, como increíble todo. Y sí que pillé en la calle, al lado del mesón de, de paredes, en la calle Juanelo. Eh, Juanelo, que por cierto, un día tenemos que hablar de Juanelo, porque Juanelo Turriano es uno de los hombres más increíbles de la historia de España.、Uh -huh. Es un. Bueno, el que hizo el reloj famoso a Carlos V, el que hizo también que se muriera porque el estanque que organizó en j u s t e no funcionó bien, trajo a los mosquitos, el paludismo y tal. Pero un hombre absolutamente excepcional. Pues en esa calle, en la puerta de una castería que frecuento, estaba cerrada naturalmente, había un gran loro de esos u n a r a d i o Que l e a m o s el loro enorme el lobo, que, que, te, que tenía, sí, sí, el loro. Bueno, es que era un loro, es que era sí, un sí, loro e s t a b a rescatado de, de no sé dónde y eran,、eh, pues no sé de qué país, pero eran latinoamericanos. Y se congregó allí, como contaba María José, 20 o 30 personas que yo, ¿qué hacen aquí? Y estaban escuchando, justo estaba expósito informando que decía que, bueno, vaya día para perderse, no queríamos perder. Eh, eh, bueno. Pero fíjate la moraleja,、eh, que ayer lo que decía la Navarro,、eh, no solamente es el transistor de toda la vida, yo, yo tengo que tener 12 o 15 y, y veo que no estaba equivocado, pero es que también con el metálico, con el dinero en metálico y con el、ah. fuego. Es decir, que tanta modernez y resulta que al final lo que nos permite salvarnos y sobrevivir es lo de siempre: una radio. Unas cerillas o, o una lumbre para poder calentar la comida y el dinero en metálico para comprar agua lo que necesites. e h Bueno, yo sí que encontré una cosa que fue fundamental para el resto de mi noche, porque en mi, en mi zona vino a las doce menos cuarto. Y en, sin embargo, en la cera de enfrente, yo vivo en Tirso de Molina, en Colegiata, en la cera de enfrente de Tirso de Molina, donde viven amigos y tal i g u a l que conozco, pero e n en pisos altos, no iba. A subir otra vez más escaleras. Ya había hecho bastante ejercicio, sacando al perro y todo. En la acera de enfrente vino a luz tres horas antes. O sea, yo oí los gritos de júbilo, que era como si hubiese ganado el Atlético de Madrid y la Liga. <risa> maravillosos. ¡Wow, Digo, aquí ya ha vuelto a luz. Empezaron los semáforos, pero mi zona no. Mi zona estaba en negro. Yo no sé, yo no he hecho Eso nada. Eso lo, lo, lo explicó anoche y también esta mañana aquí en nuestro programa el, el, el experto, porque claro, cuando tú reanudas el servicio, él lo explicaba muy bien, lo tienes que hacer paso a paso para que el equilibrio entre la oferta y la demanda no se vuelva a desequilibrar y se vaya todo al traste. Entonces van encendiendo, por decirlo a l g u n a plomo a plomo. Y eso explica que a lo mejor en una misma calle una, un bloque de, tenga luz y el del frente no lo tenga. O sea que, que era una medida preventiva de las que no tomaron antes, pero en ese momento sí se hizo bien. Pues pero... sí, a mí no, no me lo habían explicado. Pero yo me encontré cómo se puede odiar a, a los de enfrente, a los vecinos de enfrente sin conocerlos, incluso conociéndolos. p o r que decían, mira, los ahí están con la Toro, tele, ahí están con su vida iluminada. ¿Sí, sí, sí, sí. Y, y luego, ¿qué hice? Pues hay que hacer un ejercicio. Yo iba con Luis Alberto a hablar de Cervantes y y o、si、Cervantes vivió aquí por estos barrios y además en el siglo de oro no había había candiles y había velas. Se、mm. leía la luz de la. Se l e í a la luz de la vela. Me bajé. Tuve la suerte de encontrar velas, porque ya quedaban muy pocas en uno de los chinos del barrio. Que se han forrado, ¿eh? los chinos, vamos. Los chinos. Se, han <risa> se han forrado. Y entonces, eh, eh, además hice una obra de caridad, porque llegaron unos chicos jóvenes pidiendo velas y dije, sí, sí, aquí están.、Y、dice, pero con tarjeta.、Y、dice, no, con tarjeta no. Les pagué las velas. O sea, q u í hice mi, mi obra de, del día. Les pagué l a s Volví a casa, seguí leyendo、eh, el libro que estoy fascinado. Que, por cierto, empieza en, en un mundo sin luz, en un mundo de los años 20 en Murcia, y se va a los años 30 a Orán, y siguen sin luz en los barrios precarios, ¿no? Es el libro, por si un día volvemos, de María Dueñas.、Uh -huh. ¿no? eh, estupenda novela, estupenda historia, una vez más acierta. Y bueno, después de leer eso, digo, voy a leer algún poema de Cervantes, porque era el tema de nuestra historia. Y me acordé. Conocerás muy bien, Carlos, tú, que eres un conocer de la poesía y un gustador, el poema Al túmulo, al túmulo que se levantó en Sevilla a la muerte、sí. de Felipe II. e x a n t e Que dice Álvaro Pombo que es el mejor poema de la historia de España. Que empieza Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por d e s c r i b i l l a Porque ¿a quién no suspende y maravilla esta máquina i n s i n n e esta braveza? Y termina. Y luego, incontinente, caló el chapeado. Requirió la espada, miró al, sos, miró al soslayo, fuese y no y hubo no nada. nada. Y eso es lo que me pasó. Y no hubo nada. Yo seguía allí sin luz. Pero bueno, digamos que、eh, al final te adaptas. Y, y, y me acordaba de otros momentos sin luz en la vida. Pero claro, eran momentos que duraban unas horas.、Eh, momentos en, en Cuba, momentos en la España, España, en e s p a ñ a Sí, sí, por supuesto, en tu pueblo. Antonio, en los años 60, se desbordaba el CAF y también se iba a la luz. Sí, va, pero,、sí. pero bueno, aquello tardaba unas horas. Y, y, y había alguna explicación. Aquí hubo un silencio. Aquí, como tú decías, lo de ayer fue una metáfora de cómo estamos, de cómo nos gobiernan o cómo nos desgobiernan. Y mira que yo pasaba algunas, ¿eh? menos mal que no estaba por allí este todavía. Yo pasé el Catrina. El Catina fue, entre otras historias, fue quedarse sin luz. Y eso era lo más terrible, porque ¿qué pasa si te quedas sin luz? Te quedas también.、Eh, bueno, allí yo me refugié en un hotel que estaba bien, que tenía generadores y tuvimos, digamos, luz, pero no había la posibilidad de cargar los móviles. El móvil se iba agotando. Yo mandaba las crónicas para el país, durante cuatro días las pude mandar, hasta que el móvil murió. Y tuve que huir, o sea, yo me acordaba bien. Y ayer también pensé un poco en eso, ¿no? En la, superar la, las desgracias, en la cantidad de imaginación que hay que poner en la vida cotidiana, en la cantidad de solidaridad que hay en la calle, porque es verdad que la gente sí que yo vi que se ayudaba, no era yo pagando las velas a una chica, ¿no? Sino. Pero, gente que decía, ¿me puedes dar un cigarro? Que es que no puedo c o m p r a r p o r q u e La máquina en, no funciona. En, en, Entonces, en, en, me han contado varios, me lo ha contado Paco Rossell, que iba en ese tren, me lo cuenta otro amigo. Y, me, ayer me quedé como muchos más en la vía del AVE, a la altura de Braza Torta,、uh -huh. independientemente del de, de、uh -huh. hecho, en fin, los responsables y motivos. comportamiento de los empleados de、eh, u i g o de la Guardia Civil, de la Policía de Puertollano, fue ejemplar. Y maravillada la respuesta de la gente del pueblo de Barazatortas, que nos llevaron agua, fruta, dulces, refrescos y hasta un par de ollas de pasta, que vino a repartir la juez de paz y la cocinera del bar el refugio con dos personas más. Sí, señor, <risa> cortaron la verja sí, sí, para sí. poder acceder a las vías.、Totalmente. Y se les veía llegar a los vecinos con cajas llenas de patatas fritas, de cualquier cosa para los niños, cualquier cosa para entretener, cualquier cosa para tomar, para refrescar. Fue una cosa preciosa lo de braza t o r c i a、tortas. Sí, yo lo vi en Madrid a, a otra escala, no tan dramática, que en las necesidades cotidianas decían: mire, puedo pasar solo al baño, que no voy a consumir nada porque no tengo cash. Por supuesto.、Eh, hubo un grupo de chicas que en la Plaza de La Paja se pusieron. A vender muy barata al vela. Decían, no las podemos regalar porque es que las hacemos nosotras y tal, igual. O sea, había esta, digamos, echar para adelante, ¿no? Ya que no tenías información de ningún tipo, porque en, en otras catástrofes hemos tenido más información. Yo le pregunté a un policía y los p o l i c í a s no tenían ni puñetera idea.、Uh -huh. Primero uno me dijo, no, es que se ha cortado la luz en Madrid. Igual、ah, en Madrid. Y luego ya otro me dice, no, en toda España. Y luego ya me dicen que en todo el sur de, de Europa. Bueno, luego ya se fue acotando porque ahí estaban los transistores, ahí estaba、Real. la gente que tenía, claro, la bueno, radio cerca、eh, d la información. Los, los taxis, por ejemplo,、sí. que ayer tuvieron, claro, mucho trabajo y, mucha,、eh, mucho trabajo y no podían cobrar con, con tarjeta porque no les iba la cosa.、Claro. Pero es que las VTC. Las、sí. VTC, ¿cuánto costaba en Madrid un trayecto que habitualmente vale 10 euros? Pues lo tengo de primera mano porque una amiga mía se quedó a dormir precisamente por eso, porque no encontrábamos taxi, iban todos ocupados, es、Ajá. decir, los taxis hicieron el, para lo que sirven, que son servicio público. Pero las VTCs, en un trayecto que normalmente cuesta 10 euros, ayer te pedían 100 euros. Bueno, ¿100? Eso sea,、sí, sí, no. es, ¿no? Que es Yo vi cómo,、pues、negociaban, es tema, cómo negociaban unos para irse al aeropuerto y tal. Y claro, le d e c í a Mire, es que tengo tal demanda, tengo tal espera. Entonces les d i j o estos chicos: Bueno, pues mira, les damos 100 euros. Que cuando la tarifa es de 30 euros, me parece, o 32 euros. Bueno, pues quizá.、Eh, La mayoría de los taxistas no hicieron ese negocio, pero algunos sí. estoy segura de que no. Yo y, también, yo también. Hecho, algunos, lo que, sí, sí, claro, de... algunos lo pudieron hacer, claro, algunos lo pudieron hacer. Tuvieron ¿no? que viajar、no. entre provincias, por ejemplo, y los precios a los que les pusieron la tarifa a los taxistas eran bastante a j u s t a d a s Mientras es que, que estos que、sí. muchas veces no llegaban a las peticiones, te decían que llegaban y no llegaban, y además te pedían ese dineral, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, bueno.、Eh, querido Javier, la semana que viene más. Venga, esto, yo había puesto Tien de los Dors, que era como el anuncio de la catástrofe final. Te acuerdas muy sí, bien, sí, ¿no? Sí, Cuando sí. creíamos que esto iba a ser el apocalipsis. Bueno. Los Puertas y Jim Morrison. Y ahora línea directa. Tiri, tiri, tiri. No suena, ¿verdad? Bueno, ¿cómo no va a sonar si esto es línea directa? Y nos u e n a pero、mmm, no nos suena todo lo que aseguran. Porque también aseguran lo que más te importa, en lo primero que pensamos, en tu salud. Porque tu salud. Es que no entiende de esperas. Ahí está. Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.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 Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi. Y a mí, Al, son las más baratas. Creo que también les gustamos a ellas, Di. Por. Mira qué rojo se ha puesto ese tomate. Ay. Ahora con la banana. A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi. Qué poco cuesta comprar bien. Hola. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro?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 Bueno, Alberto, ¿dónde vas a estar toda la mañana dando vueltas por ahí? Sí, sí,、eh, estoy en uno de tus sitios favoritos de Sevilla, estoy en el mercado de Triana.、Uh -huh. Tú sabes de, que de la estación de autobuses de Plaza de Armas al mercado hay 600 metros.、Sí. Claro, me han permitido ver que hay un dispositivo policial, de policía local, controlando el tráfico, porque, insisto, insisto, hay semáforos que todavía no funcionan bien con normalidad en el centro de Sevilla. Mucho coche, paseo Colón. Eh, y en la palmera, retenciones en las entradas de la ciudad, bien fuertes, pero muy poca gente paseando. Quizá algunos turistas, de hecho, aquí en el mercado de Trianal, a actividad es muy modesta a esta hora de la mañana, h a abierto sus puertas, han p a s estado a d o he e yo paseando por aquí,、eh, la mayoría de puestos están abiertos o abriendo, pero no ha contaba más de 20 personas, que además son turistas y están desayunando.、Eh, entonces, ¿qué pasa con el género?、No? Que es la gran pregunta. Lo primero ha sido acercarme a la pescadería, pero claro, recordé, como tú sabes perfectamente, los lunes no hay pescado. Pues、sí. los domingos no se puede pescar. Entonces, bueno, todo el género que tenían en congeladores aguantó porque fueron cinco horas las que se fueron aquí la luz en el ...en el mercado. En la frutería también, todo el género está perfecto. Pero me decía la frutera una cosa: me decía Alberto, yo creo que no hay nadie hoy porque si están pasando por algún sitio están yendo a supermercados, a por productos no perecederos. Porque lo que sí se ve es cierta intranquilidad o estado de alarma en la calle, en la cara de la gente. Eh, hay aquí también un par de institutos que suelen llenar el mercado con chavales que vienen a desayunar, que hoy no vendrán porque no tienen clase.、Pero、claro, tenemos que contestar muchas preguntas, Carlos. Ajá, pues,、eh, bueno, ¿Qué bueno. pasa con, con lo que he perdido? ¿Quién me lo cubre? ¿A quién llamo?、Eh, hablo no solo de comida, de billetes de tren,、Pero、de todo.、Sí, no, no solo eso, ya el lucro cesante. Es decir, no es no. lo que perdiste, sino lo que dejaste de ganar. Que también sí, sí. esa es otra. A ver, c o m p l e t a m e n t e Que tenía un no, bar que... y no, no vendió. ¿no? Oye, pero y que luego has tenido que pasar la noche en una ciudad que no es tuya buscando un hotel que está n a un precio más alto, depende de, de la ciudad. Se estima que hay 1.300 millones de euros de pérdidas de los autónomos, hostelería, comercio. por eso me voy a dar un paseo por el centro, porque ayer lo viste. Bueno, tú y yo nos tomamos un pisco l a b i s antes de volvernos a activar, que era lo único que se podía hacer. Beber、sí. cerveza, que además, como no va con t e m a e l é c t r i c o como va con el barril, que Pues era lo único que se podía tomar. Bueno, eh, eh, luego yo hice un arrozaco、eh, con habichuelas que se、uh -huh. comieron aquí unos amigos, los amigos de aquí de la casa,、uh -huh. y que todavía, me, todavía están r e l a m i é n d o s e Me, me <risa> acaban <risa> de poner a tu salud、eh, aquí en la carnicería de Lechazo ¿No? y Selecto, me han puesto una cama de lomo. Un、Eso、queso son... que a ti no te encanta,、eh, pero me ha dicho, mira, para tu padre, con un poquito de risa y de. Eso, y de, son gente de... muy buena. Bueno, que Oye, es muy tarde. Venga, venga, venga. Es、eh, eh, muy tarde.、Eh, y 53, nos vamos al corte inglés. ¿Qué tal, Mariani? Buenos días. Vámonos al corte inglés porque las madres se merecen que la celebremos todos los días. Pero hay un día en el año en el que se convierten en las auténticas reinas. Un día para recordar todos esos momentos que habéis pasado juntos, dejarte llevar por el corazón y usar un gran abrazo como papel de regalo. Y también. Le puedes hacer un regalo. En el corte inglés tiene muchas ideas para sorprenderla ese día. Para las mamás a la última, puedes elegir un Xiaomi Redmi Note 14 Pro más 5 GB, que antes costaba 479,90 por solo 449,90 o una GoPro Hero 13 Wipe por 449 euros, exclusiva solo en el corte inglés, o unos auriculares de diadema Sony con Bluetooth y cancelación de ruido que antes costaban 429,90 por solo 299. O puedes regalarle ese de detalle especial que tanto espera como un moldeador y secador Dyson AirWeb ID con Bluetooth por 549 euros, o una depiladora IPL Philips Lumea Serie 8000 con luz pulsada. Cuatro cabezales y sensor de piel inteligente. Además, llévatela con un reembolso de hasta 100 euros. Y no olvides, regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 4 de mayo, feliz Día de la Madre, en tienda web vía del Corte Inglés. Herrera Incope. Estar informado. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? Bueno, digo que hay más noticias que enseguida. Repasamos. El pero... futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio Cope de la Universidad de Upsan Pablo y Fundación Cope. Con dos años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio Cope. Infórmate en f u n d a c i o n c o p e c o m y en el 918-28-3930.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 Escuchas Herrera en Cope. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. b a t e r í a b a t e r í a Tu coche te está diciendo que lo t r a i g a s a t a l l e r e s e u r o m a s t e r donde s a b e m o s mejor que n a d i e que lo que i m p o r t a es que tu vehículo esté bien. r e v í s a l o a n t e s de v i a j a r t a l l e r e s e u r o m a s t e r a a a a a a a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 El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-19 o conectándote a iberdrola.com. s e f h o r a celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más. Sephora, we belong to something beautiful. Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger en mi casa?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 Claro que está r e c o g i e n d o l o s de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden. Antonio. ¿Nene? ¿Qué? Enhorabuena, ha tenido una niña. ¿Una niña? Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre. En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary. Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? b o t e g a s Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca. ¿Y qué vas a hacer? Pues bajar al bar y tomarme un colacao. Con sus g r u m、mm. i t o s Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao. La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de mil modelos, solo en Multiópticas. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no. Lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental? Pues tiene un impacto muy significativo. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. En la linterna de Cope. Son las 10, las 9 en Canarias.